eta horrein go epe lagurrean gertatzen dut gau, esik eta aske nengo giluro gitar badira, badira, badira nan batik lehen dago gizikorrak batik eta pixako bueno, da pixkatu bat hitzaldia e, ulerta arazteko, segaitia eta norakoak pixkatu bat e, historia genozidioen historia nondik azten den nondik, eta ostero dugun laiztara bukantzea da. E, ona bueno, salduko igute bai badagau saila eta peño, bai? E, <tos> direla hitzaldia emono digutenak eta bueno, eta mendokasue, orain hala hori aterren castellano, aquí Telegram eh Katerba, ¿vale? Gitzulpenerako. Ordan, eh esperasitze eingo eta gero saila gaztelerako, Bueno, hablaba un poquito de a las gracias por venir a, a este encuentro, bueno, a esta charla que nos ofrecen los compañeros, bueno, las compañeras de BDZ, en donde nos hablarán un poquito de la historia de este genocidio, ¿no? desde de cuándo nace y, y cuándo ha sido un poquito el desarrollo hasta el día de hoy, que no se centra en, en los últimos seis meses, seis, siete meses, desde, desde el 7 de, de octubre, que parece que empieza todo este genocidio en ese, en ese día. Pero, bueno, nos van a explicar un poquito todo lo que es la historia de, de esta de este desarrollo histórico que lleva, llevan no hace sé, 70 años desde la primera década que es el próximo día 15 de, de mayo de 1948 si no me equivoco y, y bueno nos explicarán con pues, los, los acontecimientos que nos han llevado hasta el día de hoy hasta bueno, hasta la resistencia que continúa ¿no? del pueblo palestino eh, en la lucha por su limitación bueno ¿Vale? eh como he dicho en euskera tenemos un canal de Telegram para hacer la, bueno, la traducción simultánea, ¿vale? Entonces, eh el que no se para la primera parte vi la historia de, de un poquito de este conflicto y la historia de, de la lucha palestina, ¿vale? eh, tenéis eh, cascos, ¿vale? para el que no, no sepa se necesitamos el, tele, eh, el canal Telegram, que va a ser en, eh, en el canal de Terraguntza Astarega. ¿Vale? y de ahí haremos la, la traducción simultánea. ¿Vale? Por como eh, bueno como un apunte es eh, que sepáis que, bueno aparte de que es el 15 de, de mayo tenemos una gran manifestación en Bilbao, un poquito en donde muchos colectivos se van a unir para bueno, para denunciar esta lengua y darle el recuerdo a esta, a esta lucha. Y luego también el 18 de, de mayo en Iluña vamos a tener en ¿vale? que se hace eh, con todo lo que es eh, pues, eh, los grupos que estamos que están apoyando a la causa palestina hoy en día. Eh, como apunte también, se ha puesto un, un autobús eh, que hay posibilidades de desde o El de Cartasuna Palestina de aquí El Cartasuna, ¿vale? Para que podáis eh tener esa información, este interesado bueno, el canal de Instagram diferentes redes sociales, o ya, Peyo puesto... Me han cortado poquito, ¿no? el panfleto. Eh, bien, que saldrá de, me parece, San Nicolás a las nueve y media de la mañana y luego la vuelta a las tres y media desde Iruña. Cuando ¿Vale? sí. yo doy un poquito la, la información, saldrá diez horas más la, la voluntad. Yo eh, ya estoy, punto. Entonces, eh, <risa> para ir en... Bueno, en masa que ir en masa este llamamiento, porque bueno, los ECC y nuestros eh, amigos y compañeros palestinos, eh, más que nuestra solidaridad, también eh, necesitan ya hablarán un poquito, que bueno, no es que nosotros vayamos a resolver el conflicto, sino que ellos lo van a resolver, pero nosotros tenemos que ser un poquito los que seamos los voceros de, de este conflicto en el mundo, y sobre todo hay que darnos un poquito del porqué de boicot a Israel, y, y cómo, cuáles son los mecanismos de hoy en día y, y cómo podemos cómo podemos parar estas inversiones de mucho simbólico, pero pocos hechos eh, se ven desde la comunidad internacional. Ahora, entonces, mi eh, es que <tose> retorza a Gaiti, que no está a Gaiti, que es al información final la información es poder. Mi es que. ni así con el proyector ha funcionado. Etas atea ere potaztu galbistas eta ezagutzen pues, garela eta orduan eh goez gara esperto batzuk txarrerako baina baita onerako sina parte ona pues bueno erdi etchekoa garen ez pues eh gero el momentu ansear baldin bakar la típica hijo igual qué pregunta más ingenuo qué vergüenza decirla los gente es pero importante de la movida se puede preguntar en Bai, zehori ona da. Azkenan eh chapake gustio gauditu intent zitera, bai, eh. Bueno, ba, así con a mí ke ingu pizka bat eh olakorre korrido historiko bat eta gero sailaia sartukoa geiago, ba, bere SNLZ ta kanpaina, no mimo rakoetan, eta eta gustu, Orduan bueno, eh, azteko, eh Eh gaur egun e, palestina gertatzen ari dena ulertzeko e, fundamentala den inserbaita eh sionismoa dena e, ideologia nasionalista lurtarra den ulertzea, bai? Zergaitik eh gertatzen ari dena eta gertatu izan dena Azkenen hon dago edo izan delako sionismoak sortu zuenetik markatu zuen helburu batek, Markatu markatuz ulako helburua. Ba, eta elburu e hori lortzearen bidean eh, eman dira, eman diren gertakari guztia. Bai, eh, obviamente, behar ba, beste faktore batzu, ez eh, dugu emango charla horak ogeo bat, eta barra, bueno, eh, gehiengo jakingo dugu, nola ere Israel ez den bakarri zionismoaren frutua, baizik eta ere eh, Mendebaldearen ez eh, interesen eh, ondorioetako bat, edo ez ondorio bat, baizik eta E, atzaparrezako batez. Orduan esatea, bueno, zionismoa, ulertzea, zionismoa ulertzea, ideologia nazionalista buruta bezala oso importantea dela. Bai. Eta ulertzeko janberrarak egun e, e, e, e, da hori e, urtein buru atzera, bai. emberetzi garen mente amaiena, nazionalismo gehienak sortzen, sortzen direne garaian, e, e, euskarnazionalismoa sabi gara erran sortzen du miak da larro eta, eta malagoan. Bai, pues la 97, el urte sortzen dako komotal artikulatzen da sionismoela, la ideologia nasional judía, bai. e, eta sortzen denean markatzen du helburu bat. Eta zein da helburu hori? Eh, juditarretzako estatu estatu bat eraikitzea, bai? Eta non? Bueno, ba territorio honetan, esgarre hongo Palestina historikoan. baizik eta Egiptoko go Niloibaitik Irakeko Eufratesi bai arte doar egin egun guzti horretan eskemene proiektorekin ez da oso dikusten eztekin dikusten duzuen parte izkabati junago bat. bai? El gran Israel, bai, hau da, da mugatzen palestinako ruraldela, mugatzen da, oza, falten da egiztotik, e, eufratesi bai, bai? Baina, klaro, ez hori bakarrik, hau da, zionismoren proiektua ez da bakarrik ruralde e, horretan estatu bat sortzea juduta izango dena, baizik eta, esklusibokin populatua gongo dena judutarenakik. Hau da, horren atzean, estatu hau eraikitzan atzean, egongo da karmik eta etniko plan bat. Hau da, bertak bizi den indigena oro mapatik esabatzeko plan bat. Bai? Eta ez bakarrik arabiarrak. Arabiarrak, trusoak, beduinoak, eta hainbat, eta hainbat, erri indigena kontsiratu ditzake hori. Bai, hori unantzea oso importanzea da. bai. Eta, eh, honi deitzen zailo, gazteleraz, eh, kolonizazioa por sustitución. Hau da. Sortzen dut egin burua, behar errekitzea, eta horon izatzean urrori, baina bertan zeuden erritigenak boratuz, desaberraraziz, zoloko ezea sustitu ditzen, bai, ordezkan dut. Bai. Eta hor sartzen da, ez izan ente justu hurriko hartzen daukagun nakba. Bai, nakba delako, gero engegur rekordio historikoa, janbila beratzen da horrela eta sortzean, ezkirralgo estatua aldaren den egunaren urrengo egunean, Ya ja, en materia de leningo garbiketa teknikoen planaren pues, aurrera fausoak diau edo da mugarri importante bat garbiketa tekniko planeko, bai? Bai, hasiera funtsezkoa hasiera. Ordua bueno, ulertzeko guztiau leningoiban buru kokape geografiko bat, bai? Eta kontaroki ber dugu e, Palestina dago la kokatuta egia hurbilean gaur egun asi erabiltzen Eh, Mendebaldeko Asia, seki alde urbilla da al termino eh, eurocentrista bates, egin eta tiber, egin asian dago kokatuta, orduan, ondo legoke aztea eraritzetzi de Mendebaldeko Asia. Bait, Asia Occidental. Bai, orduan, bueno, eh, ser da eki alde urbilla? Eki alde urbilla egin alde urbilla, Mendebaldeko Asia, Mendebal Asia datokibat, valioan dian duena, bai? Alde bat edo, valio kristona dauka, bai, ordi pasazena azudezeko kanala, or, or eh, unholabaiz batzen dira Eh, iru kontinente, África, Asia eta Europa, bai? Eh, eta historiko ki horrek eragindu zonalde hori izatea, eta, bueno, eh, Juanetorri askoko eh, eremua, eta barrez eremu oso haberatxat, termino guztietan. Bai, ekonomikoa oso ardia da, gaur egun, genitzen diren petroleo reservan diena, daude, bai? Eta horrek ere ikendu tokia oso, oso, oso importante, bai? Eta oso interesante. Eta, bero, bueno, pues, Jakiñaren esba valio simbólico oso antiko da baskenan eh, aurregun goi uberlegion monoteíste eh... sentroa fer tantago lako, eki alde urbillean vai? <totipo> bueno, harai tuko duxe, echa panu da asi que Orduan, no hai pasaron eixasatzea da pizca da tori zionismo a vera, a da, nacionalismo bat Garain sortu, sortu ziren kasemalismo horietako beste bat, baina kaso netan judutarra, bai. Eta ideologia politikoa den einean izatez da ideologia laiko bat, ez dauka kutxu religioso horik, horian, bai. Sortzen da, gila sortzion talaro eta masaskian, Basilean, Suiza, da kongresu bat, eta sortzen da, la Federación sionista Mundial, bai. Eta hor, markatzen duten el guru bezala, alde batetik, E, bueno, bat ezer, judutar estatu bat sortzeko asmoa. Bai. Eta aldarrikatzen dute, judutar izaera, izaera nasional bat bezan. Bai. Ordu narte, jurtarrak, pues, right? hainbat, hainbat okitan zeuden eta zeukaten judutar izaera, izaera komunitario bat, baina zeukaten izaera nasional bat edo ze, zeukaten zen e, hori. Bai. Esatea, sionismoa bai, sortzen den momentu horretan, judutarren gehiengo handi bat, Asimilacionista sela. Teresa Gayorre, partida iazela bizi sentokian gelditzeko eta bertan beste komunitateekin batera posintegrazio bat eta bat, bai? Orduan da minoria aberats bat, los roschis y no sinosura los pasqueros estor, sortzen dutenak, eh, gamat, eh, ideologia hau eta eta sionismoa eh, sortzen dutenak, bai? Eh, sionismoaren eh sortzaia, deizena, Theodor Herzl bait. Eta tipo honek zuen liburu bat deitzen dena Bergune Estado edo el Estado judío eta hor sionismoak e, markatzen duen helburu hori lortzeko jarraitu berreko pauso batzuk pinkatzen ditu. Zein judiak pas eh pauso hauek, bueno, lehenengo erabakitzea non esarriko den? Non esarriko den eh etorkizuneko Estado judu eta naiz eta mugimendu laikoa izan, erabakitzen dute palestinan ezartzea e, e, judutaren zako e, estatu hori. Arrazoia religiosoak, nire, nahiz eta mugimendu laidea esan teorian, bai. E, orduan, zer proposatzen uste palestinan estatu judua sortzeko? Baina bueno, batetik, palestinalako migrazioa bultzatzea, e, nazio artean erakunde zionistake zabaltzea, judu tarra rotasuna bultzatzea, hau da, e, juduen sentimentu nazional hori sustatzea eta indartzea, bai, nasionala, eh. ez guguntarren, kultuazio guguntarren esala, guguntarren sentimentu nasionala, eta gero edo, suportantean zer bai, guguntarren ba, e, estatua usantzeko ba, alderdin diplomatikoan diak guguntatzea. Bai, orduan, e, korremen du den, bai, orduan, karo, hau da, mila sortzea horretan eta marrean, eh. Muy lejos del holocausto y todas estas historias. Horduan, bai. emendik aurrera, azten dira sionistak sustatzen migrazioa palestinako lurraldean. Hemen ikus daitezke, la Mila sortireunan, sionismoa sortu aiole, zei mila saspion jugu zeuden palestinako e, zonaldean, bai. bizi zirenak perfectamente konvibentzia, beste komunitate eta religio batzukik, kanola pizkanaka, pizkanaka, migrazioa buntzatzen doazen, eta mila beratzen da berro eta saspian, gusto eh estatua sortu baina urte bat lehenago ba ja nola eh populazioen 1931 jundakarrare, bai? Alaren jundakarrak zirenak, ziren eh, pues, eh Bai. bai. bai. Eh, estausionista sortu aurretik e, Ulerthurreko lanparegalbakose intu dira, uno, alde batetik eh ohegarte hasida garte, bai. E, e, urbilla, bai e, en general eh se fue otomana imperialmente ese dios, bai, Pablogo no turkoak bai. eta ze gait. Esta eh errialdealarrak al eh haien gainen eh domina tutta egonik Eh, pues badoa sortzen batez ere epidotoman darraren gainbera testuinguruan bai 19garren bigarren mendeko gibarren errealdetik aurrera do, badoa hori gaindera bat ematen eta horrek erabidetuko aldi gerean pues herri horiek arabiarrak nolabait nazionalismo bat ere garatzeaz nazionalismo panarabiarra hau da arabiar guztiak dominante bai eta hor sortzen doa ja holako pues lehenengo pues, nazionalismo panarabiarra bai bai a ser la clave hor bertezko Eh, bueno, Europa, Nereta, ni es que historia de la Carla la primera guerra? O sea, primera guerra mundial es... es... Uy, perdón. Esa es la que se llama el golfo la verdad. Es un salario. Es un guerra es la clave para O sea, todos nos gustan los nazis y todas esas cosas, la primera es la mejor. Le nego mundo guerra da, era la que barría Otomandarri imperio ari zen galtzen e, beredominioa eki aldo urbilean, zegoen potentzia seksualekin, eta bat, eta frantzezak eta ari ziren beste aldeak. E, aquí las personas seguramente más mayores, habremos visto, laures de Arabia. Bai, eis? Laures de Arabia zen, agente ingles bat, zebilena hor, e, arabiaren artean sustatzen otomandarren aurkako e, altxamendu bat, zertarako. Zer interesei eraz dutek, duz interesei britanikoi eraz dutek, bai. Horda, lehenko gundu berra, biha beratzen, malo, beratzen bai. Eta, biha beratzen da maseian, frantziarrek eta, eta inglesek lehete ikuste akordio sekretu bat. Sekretu bai. Bezitu dina, si eskiko eta akordioak, eta zertan batzate e, akordio haueko. Huz pues, ba, natzan eki bai. Orduan, adibidez, frantziaren eskubel dituko zen bengerra iragazita, eta duemantarra gara izuta, edo dituko zen Siria, eta britaniaren benpel, edo dituko zen Palestina. Bai, pero ya gara sartuko Saudin, eta ordua baina, al-Saud dinastia ari ez, garrongo Arabia Saudin, guai ba, abigo de los iartis edos ingleses, eh, britaniaren eskubizu tenor. Bai? O sea, bueno. Orduan, hau akorde hau klare da, eta hau klare adena akordea da, 12.30 masas piko, balfurrali eraztena balfurra erazte da. da, Eh, señazen dute, Garaio Retan, Britanian Diko, eh, Ministro de Exteriores a Secretario de Estadosen, Lord Balfourek eta Garaio Retan, Federación eh, Sionista Mundialeko sen Lord Rothschilden, el Rothschilden de los Banaos. Señazen sí. dut, hau de guerra erdia, Britanian Diko, Estazionalizaio, Irabastea, eta Berroso Garestia da. Ordan, agite dutakorrui bat. Eta akordea horreiz zertan datza? Bueno, erresuma batzua, komprometitzen da, behin gerra baituta, e, Palestina judeintzako egoitza nasional bat sustatzela. Hau da zateke, lagunduko zaituztego, Palestina egoitza nasional bat e, sustatzeko zer gaitin, hemos acordado esto antes, zito abion, vamos a galar, e entonces, Palestina basa es para nosotros, lagunduko zaituztego, hau sustatzen. Bai? Zer gertatzen da? Zeren truke? Zer es magoi hori nosxileke... hori hori, bretainiarei trukea, gerraira mazteko behar zaten diru. Bai, hori lan akordi da oso klastu. Bai, ze hor baineraia ja bretainian hartzen du kompromesua honetan on, on, artea bretainian dian zen dut eta ez estatu du. Hortzen gero goitza nazional bat epateko, eh, ba, urutatik. Bai. Orduan amaitzen da lehengo berrundiala, jaizte, Frantsisibita, Inglesek, jakite kerebait ditu ezala eta eh pues tok e, e sí que espigotako egindako banaketarespetatzen dute. Orduan gehitzen da Palestina, eh Britaniar mandatuaren. Beste kolonia bat izena La época del mandato británico. Baida, baina da figura kolonia bat izango baliz esa. Zerdatza sina arajonetan, britanarrek dominatzen dut tokia, baina ya, zun estatua zeutaten migrazio prozesu oso interesatua eta hasten dira judetarrak erofiazionista guduak ezita bainaola bai alien herritura protoestatala sortzen bai hasten dira pizka fuerte ditetor bai orduan gero fuerte indorrezia supolatzen du alien herriteta nikoplan hori pues aplikatzen hastean hasten dira eh, palestinarako arabiarrei guru sui eta herritare herri indigenei balurak kentzen eh eh e, ahí en ese aquel hartze, ahí territoriatik aforatzen eta bareta da, bai. Orduan ja 1930 eta 19 artean eh sozial badavo lelingo batzina arabiar bat, bai, baina britainarrek, errestarek, orduan, bai. Hala ere, gobernaren jarraituko dut, zaie. Botere komunal hori e, eratzen, bai, eta Eduardo dira talde armatuak sortzen. Irgun, lehi, agana eta batuz. Etero, Israeleko presiente izanako gehiarak egon izan zientalde para militarra bai, horreta. eta ziko dira ez bakarri karabiaren aurka egite, mohentu batean ere, Britainia dena urtua. Bai, onda mohentu batean da, bai, jaren digarren mundu gerraren ateetan, Britainia regikusiko dutene gara zegoen. Zemanron, zemestan ze ze sublebando, zemestan gizeregi, ikusiko eta egurua gait ditu. Bai, eta horre entzen da, digarren mundu gerra. France. Bai. bigarren mundu gerran guztioak agi guztiak gertatuko den, eh onoka ustea emango da, bai hasiek eh hilko ikuste 6 milioen guduta, bai 6 milioen gudtar hori esaparte eh hainbat eta dira chat eh bilaka eta bilaka, igito, eh etniko esberdinak, bizidentziak sexual eta generokoak, eh bizidentzi geografikoak, Baina 6 milioen gudu. Eta orduan, amaitzen da bigarren mundu gerra mila bederatzi diren, eta berrogeta bost, bostean da, bai? Orduan, zer gertatzen da? Pues, Momenturroetan, bigarren mundu gerra amaitzen denean, pues, nazioarteko komunitatean baziagoen olako erruki edo kulpa edo ezpulpabilidade sentipen bat eh, judutatekiko. Bai, oroka uztu. Bai, orduan bueno, pues testu liburu horretan eta sioniste presioaren aurrean, ba 1977an naziobatuen dela kundeak esaten du. Bueno, pues errealitate bada Palestina badaulaela milaka eta milaka judiak eh a los pobres los han masacrado e gainera bidira go presionatzen, bueno, pues egin zera digo du. Banatuko du Palestinako lurra eta emango diegu erdia juderrei eta erdia utziko dugu eh herri indigenelero eh, arabiarren esakordu, vale? Baiz eh, baina dira bakarrikaria da. Herri eh arabiarren eh, eh, eh? zer egiten dute? Banatzen dute territorian 104a eh jubilarrei baten dieten, ziren si era segunda sorcieria vitalle eta 104a uzten dute eh bikoitza baino gehiago ziren eh, populazio arabiarraren eh. Eta Jerusalen, alpadi hozimoblikoko hiria eh, izan da, bausten duten hola eh, eh, bai, hor eh, urren edo nación batu nela gundearen festiotea. Horasi, ez ziru, nipatidipami. Bai, orduan, hau da, partizio plana, horrela benditzeta, bai, urdin ez dagoena, judutaren eta, bueno, mostazago, lo que sea, ba, e, arabiaren txako, bai. Zerretazen eh, da? Bisto-lo-bisto, esate dute de lujo, eman diguten burra egitenko berroeta amalagoa baino gehiago, nazio batuen erapundean gainera, diabelatzen da berroeta saspian gaude, bai. Surren burten diabelatzen da berroeta sortziko maiatzaren amalagoan, ben gurion izenekotiko batek aldarrikatzen du Israelgo estatuaren sorrera, eta sortzen dute Israelgo estatuak. Bai, maiatzean amalagoa. Burren gogunean, zer da, azten dira, horra nakba, palestina rentzat, eh, ondamendia edo katastrofea, suposatzen duena, saskienta berroeta marmilla eta milioi bat, eh, arabia mitarte kontaktoren eh, kamborak eta, durren eta etxen expropiazioa, bai, abide guztien lapurketa, eta hemen sortzen da palestinaren refunziatu ausia hori. Bai, la guztienaren refunziatu es palestinos da horregunio den eh, ia sortzen diodien refunziatu palestina. Bai? Zerretatzen da? Eh, hore lekarriko du Inguru Herrialdia Arabiarren errelazio bat, edo udan rengo arabiak ez dute udan arabiar bat, baina irralarreko arabien ira hasiko dute. Ordua nahua rengo asteazkenean oroitzen dena, bai, dan Funtseko gerta e, bat e, Palestinarri identitate nazionaleak zerbaitik delako el momento en que lehen agotik, mazietorren ja, garrik eta etniko plan bat, kolonizazio plan bat, eta garatzen, baina maurik horretan ja ez, jamamuz, en serio, da, bulgarri bat, unito importante, eh, fun, limpieza etnika, nos a estos del medio, eta redizena no el territorioa den gehikoa, gure esko. Bai, gainera, eee, claro, gerra haue maten den ez eta elguruko erri hau de Arabiaren artean, horrek irakun nubi urte, eta berroketa bedelatzean, oza, ja, erakundeak, partizioago bon nartu bat Zer egeten dute lehenengo bihurtetan? Naik barem testo inguru bat pertsona desplazatu eta territorio asko usteia goia irabastuaz. Bai. Orduan, klaro, zer gertatzen da, zer pekulialitate daukate palestinarre refusiatuek? Ba, buenos, es que palestinarre refusiatu piloa daudela palestinan berta Hau da, hemen gozunaldonetago perroetan sortziko lurra que palestina historikoa duetzen dugun horretako En refugiados, en Bazar, en Bazar, en Cisjordania, en Bazar, en Liban, en Siria, en el grupo de Oquieta. O sea, Palestina era como unos metarefugiados, ahora en, botesto, en, Mureta, en el contexto de un hombre que no era igual, en Bazar, o sea, si se si bombardean ni par la aldea, al para el sur. Refugiaos que ya eran e igual, de la 2, refugiaos et ahora en la de Rafal, y Palestina refusiatuen eta desplazatuen kontua da lokuna bat, porque, eta dator berro <totipa> eta sortzi. Gaur egun, dira sortzi milioi, praktikament, Palestina refusiatu al-Balestina barroak, baina bat eseretan poa daude. <totipa> Hortik aurrera? Pues bueno, pues, Hortik eh, aurrera, azkarren godukau, Israel egin jarraren dukau, plana zen, esen eh, estatua sortzea eta listo. Baizik eta lehen komentatu dugur, lur frank jau hori, beregantatzea, garbitzea eta e, e, estatua sortzea, bai? Orduan, hortik aurreak pues, badaude, hainbat eta hainbat bat aska eta konflikto e, zer dut duek erabango duten gaur gogoa testo ikurura, bai? Lerro e, eta amaseian, pues, Israelek erasotzen du Egipto eta hainbat dintzetu zinaiko perintzula, du zue zinaiko perintzula, bai, como el mar rojo, bueno bai, Orduan, zer e, gertatzen eta, eta hartzen du Suezeko kanara, zela oso estrategikoa parte bat, eh? Orduan, e, nasi bat joan erakuntatik du, esaten gara, jostai sobrando, no seke, eta hartzen bai? Eta orduan berriro, Egiptoren mente intervelitzen da hasi nahi, bai? Oso famatua da, urrenko gontea, seio gobeko berra, bai? Mila behar orain entzun da, diridez egernika palestinai aldikoeketan planteatu dute eh, soluzio bezala Mila behar atzienta ikrogeta bai? Hemen eh, zer bertatuko da, ba, israelek, goentu baten, eh, erasotuko du, Siria, Egipto Jordania selbururekin, Disjordania, Jordania nekentzea eta ubikatu eta, eta ere ez historixin, aiko península, nerriogetzea eta forlaniarik golango gainak, los altos del golan. Daiko xaunaia gaur egun, osea gaur egun okupatatu, oraindik ezillarre, ezillarrek ereklamazei kiste saierak dira, orduan, e, lortzen dute okupatu dute hau e, militarki eta hortik aurrera ja batez ere garjan eta fiscordanean, pues eh kolonialau, pues, ja, esartzen da de forma estructural, bai. ¿eh?, y hubo que ir a Palestina rango, la, bai, pues, economía erago sí. eh, mercatua, eta, eta lamingar mercatua. Se gaurregu, pero gaurregu, contexto neta, ¿eh?, baina, el friaren baino lez, si Jordaniaco Palestina, en partean, diant, diant, dibat, egun eropaten ser, Israel era lanera, eta gero huelta. Todos los datiles estos que me que consumir, todo el rollo, eh, ir a Israel baina batu dituzte Palestina Arranc, bai. Orduan, bueno, irunobeta saskia nazio batuenera esaten nire israel daren berri hori, ez dut, egin duzuena ilegala Bai, zer israelek, baso, bai. Horretuan, eh, bueno, ez pues, du, pues, eh, nazio batuenera egin duabe, bai. Eta, eta gainera, non solo eso, sino que orain dik Palestina rekonsegadutako lurroietan, Zizkordanean edo gazar, harraitu kolonia ilegal, ilegal fonsi diren hauek, era ikitzen. Baile, la que de la urbanizazioak medio de territorio palestina. E, dure, eta bairoan, jonkikurreko gerra dago, e, berriro e, Egiptorekin eta Sibialekin gerra bat, Israel darrenak, palestinaren ejerzitorik konotales dute, eurkin bai, orduan, inguruko, anai laguntzen zituzte, eta inbaditzen dute ber, e, Altos del Golan eta, eta Sinai berriro. Zer gertatzen da, hemen Egipto, jahazten da beste bide bat hartzen, eta e, gerra hau amaitzen da, kamde ibizeko akordioekin, eta Egiptok lehenaldiz e, onartzen du Israelko estatuaren esistenzia eta legitimitatea, e, Israelek definitibamente ze daigo pernintzula Egiptori guetatzearen e, bon, kontra. Bai, Siriak enkambio ez du onartuko, eta horregatik gaur egun e, Golango Gainak, Eusatuteko Golango harraitzen dute, okupatuta. Bai. Urrengo gote importantea da, ze, Leni Itala okupazioa beste uru honetan, labur, Itala eh pie vaskor trabala, difficultaba irtxamen imaginada derekoi bat, okupazioaren aurka irangoena bost urte, printzipio ez da ez da egongo aiker edo edo horren atzean naiz eta hor, bueno, Palestina askatzeko erakundea, la OLP eta beste pues, sakuko dire pizka manejatzera eta bai. Nola maituko dira, nola maituko daltxamendu erreko iau, Ba, oso loko akordio, akordioa dira superimportanteak. Eh? Se, ez dakit ikusiu zuen de Arbazkiau, dualen menen nago zene, biziko zenuten, ezo? Ezo es loko akordioa, ego iratzen zaitu ustez zuek. Ez dakit, egoratzen du zuen hor, ziren eh, Clinton, ziren ustez dudetik. Ziren eta bestean perbeizuten eh, Socialista, sena, e eh, Oso clara, digasen Zer akordio hauetan, lehen altiz, Palestina askatzeko erakundea, klabalepe eta arafatek, bai, eh, onartzen du Israel eta israelek onartzen du Palestina askatzeko erakundea e, Palestina herriaren ordezkario esala. Orduan, badauka parte positiva bat, baina parte oso negatiba entelez, da hidralogo estatuaren errekonozimendua eta onartzen. Bai. Zer errelatzen da, akordioako biante porrote dute, israelek ez duak erik ez du akordio horik nahi, hori nahi israelek sioniste daukate proiektu bat, eta zieragatzea eta saldu bai. Eta horren ondorioa ba da jarraitzea eh, okupazioa, jarraitzea kolonizazioa, jarraitzea garbiketaen mitoak, abar fajidak eta bar eta 2000arren urtean pues, bigarren dizala bat dago Ariensaron eh, presidenteak erabitsenduelako, betxe pues, eh, musulmanitzako tokiko sakratuenetariko balen la esplanada las merkitaa dela sartzea, eh horrezin, esan dut bigarren batzira da eh, Os lore, os loko akordioa zer gaitei dira, eee... Eh, Zitxokla, mierda bat, bueno, pues, porque, eh, ba dago akordio bat, baina elkarren hon arpena dago, eh, testoingun bueno, honetan sortzen da, eee... Eh, jamás, jarretuko dut, izango dena, ja da, izalgo estatu da rekonosituko duz eh, bakarra, bai. Eta zer gertartzen da os loko akordioa? Bueno, el da hor, la franja de garza, bai, franja, osea, gazako zerrenda, E, okupatuta guzti zizalegatik, eta Zizkordania zenak, prinzipioz lurralde palestinarra sena eta palestinarren menpegela dituko zenak, kontrolzak gela dituko zenak, babanatzen gaur egun bon horrela da. Bai, zeintu dira ilu zonaldeak? A zonaldean direla, Zizkordaniako e, iria, irina guziak, Ramala, Nablus, Kalkilia, Ebron, eta horrelakoan, eta horrela dira, prinzipioz, Ah, hori lokoak orduin ondorio sortzen dala Autoriat Nazional Palestina. Bait, prinzipios geleitzen dira Autoriat Nazional-Palestinaren mente. Bait, zentzun militarrean eta sibilan ere. Gero, besoan aldea, direla nekazal eren dubatzuk, nahikoa beratxak eta bat, gerrituko direna, prinzipios Autoriat Nazional-Palestinaren kontrol sibilaren mente, baina e, Israel darren kontrol militarraren mente okuak Israel la, eh? o sea, da rekontrolazio dituzte eta ze sonaldea Palestina dena eh osea Cisjordaniaren ze sonaldea eneko 60a gelditzen da Israelarren civil eta militararen. Orduan, praktikamente eh argo lidea bantustan, pues como es todo es eh? eta sí. Pues ese el rollo hauda, pues claro, horregi dauskak etzik txeko ingen guztiak eta berreta bat, zeikotik bateko ramalara pasatzen sarar, en la controlacentral de debate taki, ta horrek kontala de controla que si tenemos hoy sea. Bueno, amaitzen, ¿es? Bai. orduan asken orrela importanteak, pues 2003an sortzen da orrelako la hoja de ruta y bidioria, bak asketbake plan bat korrokeringo du ere, seinak herburu esaraz aukak eh estatua bai bi estatuen kontua eh Palestina arrestatua sortzea. Bai, baina bueno, argi uzten du eh, ori, eh, irraden, eh suela Israelek zuela hori nai? Bueno, pues urrengo urtean 2006ak eh eraikitzen da partjaren er, eh harresia, el muro el típico muro, bai, ezagutuz. Nolan dorkago bai, beienek ez da berarreak ditzakegu eta aurkin aurrera pues ja ga zaikalko eraso militarra dira, o sea, a, a gau, no? siempre lo confundí, desde aquí se olvida, ya brutal, que también los cisjordánean, pues teoría no la en pero dicen si el duro y el tan, eh, así por ir afundar la colonia eh, a Xorten que eh, Por ahora arresía, el triangulito que eh colonia juditar ilegal considerada tribunal, Direnak e, nazioarteko zuzenbidearen arabera, o sea, beste gausa algo esatea, no, eh toda la colonia tendría que desaparecer. Segura que en baina nazioarteko zuzenbideak ilegal konsideratzen dituenak dira gaue, bai. Eta KF eterarienak azokatren da la Jerusalén colonia hauekin lotzen eh batzen Zer gertatzen da 2006-an, prinzipios eh, akordionen baitan, hau egiten dira Palestina, eta irabastetu jamasi, largo eta saspiak zer gertatzen da, Israel, amerikako estatua bateu eta europa bat asunagetar, ez dute eta zer gertatzen de terrorista, eta egiten ditak bostua, fatadela beste orko PNV, bai, eh, fataren... Eh, eh alde, bai, faltahurtzen da, faltaik badua parte herrikoi bat, baina beste parte hori galditzen da, posariak pues, Nazional Palestina delakoak eh mente eh bueno, kontratzen du hori eta iraiki labentite batzu. Ordua zer da, zinda, fatak ez du onartzen eh eta Hamasenar eta Hamasenarikerak eta militaria zibil bat eh Palestina e, baitzen da pues, akordio batekin, erabiltzen dute pues, akordioa da. Gaza e, e, galentuko zela jamas enmente eta Zizkordania jataren jataren Hor eh. ez da, hau testundetik egon eh, palestinan, zer gaitik eta hau testundetik egon parlamento abitura ardelako eta sindirela konflotibatetik ez dela pasa horlo hau kurun bat da eta ez, ez da, hau posiblia parlamento hau bai? Eka, hau eh, de por meidea izan eskozak bai? Hola! Hori lantzen gara testingu horretara, haso menos, bai. Eh, e resistentzia askar askar, pues horrela ezagunena, pues la OLPE, Palestina askatzeko erakundea, sortzen duen aldiga, Arabiar Libak 1974an, 79an Arajaf jamatuak hartzen du pues horren susendaritza edo eta hasten da ja es Arabiar Libgari men egiten, baizikela norbait bide autonomoa jartzen, e, ez? Orduan e, Hagoa esan horrelako Frente nacional moduko bat, eta pues, horregunko resistentzia egiten ari den moduan, eta gola guztia batuta Frente nacional moduko batek. Eta prinsipioz ez du irnazgo estatua honartzen, ibil bidea oso gora izango da, elxilean biziko dira, Tunezen, Libanon eta bat Eta... Eta guela, ezo esu Eta horrela jamás, pues, orain askutzea itentzea, jamás emiguruan horroso interesantea, samirugnez garteko kide, kideaz, nahi bat ikusuegon biatu egunen batez, seguztiago oso lantutaukate, resistentzia, resistentziako fakzio bakoitza, eh, bako eta hori. Horrela jamás ortzen da miya beratzen da, larro eta saspian, hermanos musulmanes dielako haue, pues, bueno, ikusten dutelako nola, segoen dena konflikto laiko batean. Bai, Herri Palestinarra bai beren oso laikoa zen, erakunde importanteena zen Palestinako atzeteko erakundea, fata Frente Popular eta balda laikoa xede eta Hermanos Musulmanisagoek ikusten zuten, es eh zego laiko mexitzen Palestinako. Hala sortzen dute jamas, Jarraian, bai. Jarraiago pues, irteerago lebe le bezkanpo gelditela. Zer dauka jamasek? Pues bueno, badela eh ja dago estatuareren koñozitzea zioren bakar. Bai. Eta horrek eta gero, ekintza armatual eta ekintza sozial asko karikartea asko eta bar, egin izanak eragindu gaur egun atxikimendu handia izartea izarteanela. Gau da, e, jamazen bini aseik hautezkuntetan triunfatu zuek, triunfatu baina irabasi zuek horgolea da. Orduan, e, zer eta duzera, oslokoak orduan, maik eta larro eta maustartea nemanxirenean esituen, eta, ez eta jendea asko karikartean arafat E, izan da oso Euskal Herria izan da Arafat, como mudi esto eso, tuan eh eh bada o jende asko eh gaitzaisten duela Arafat, osakortziaitzen duela tiroles gara beratasartuko eh, baina zergaitik pues ulertzieterako ixarxela soliderri importantea baina erekonozitu zuela ekargo estatua, bai. Eh, ordua jamasik bai. Eta hori guzti izate hartan askia askia, pues la preguntela pues, no? resistenciaren talde barratsituena, baina hala ere Eta gozo importante adela, es arteak, Baita Euskal Herriak, pues egun de resistencia total de Augustiak batera daudela, mando bakarra daukate, coordinatuita daude, eta Augustiak. Eta hori, pues eso es como una lección para un lado de Augustiak Así que, bueno, listo, Bueno, pues ahora, del después del, pues del contexto histórico súper necesario pues que ha planteado Peyo, pues como es la hora de preguntarse, pues desde el internacionalismo y desde la solidaridad con Palestina, desde la sociedad civil palestina, ¿qué se nos reclama ¿no? a las internacionalistas? ¿Y por qué? Eh, bueno, dentro de esa reclamación, el boicot es un elemento estructural y estratégico en este proceso de solidaridad, ¿no? Eh, como ha dicho Peyo... Eh, En un contexto de colonización por sustitución, limpieza étnica, apartheid, genocidio, eh, la sociedad civil palestina reclama que se de alguna manera, eh, pues en todo el contexto internacional, se pare con la normalización del Estado de Israel. Es decir, que no se reconozca. Y en ese no reconocerlo, también el lenguaje es súper importante. Por eso muchas ocasiones eh, nos referimos al Estado... De Israel como entidad sionista, engendro sionista, para alguna manera quitarle ese estatus eh, político que se le otorga desde la comunidad internacional. ¿no? Entonces, un poco para introducir, he puesto como una especie de, de bueno detalle curioso de dónde viene el origen del concepto boicot. Bueno, un poco para, para entender un poco y sobre todo porque, eh, claro, el concepto de, de boicot, desinversiones y sanciones, todo el movimiento que lidera la sociedad civil palestina y que de alguna manera eh, reclama a las internacionalistas eh, hacer lo estructural de su discurso, tiene su origen en la pues en, pues en todo el boicot eh, cultural y económico que se hizo desde el movimiento antia parge eh, de sudáfrica vale entonces hay como una hay como paralelismos y entonces sí que me gustaría como pues a, eh, explicar un poco cómo fue el proceso de, de bueno de la lucha contra la pargé y de las reivindicaciones de boicot que ahí se dieron para que se vea sobre todo de qué diferente manera y eh, fue el proceso de desmantelamiento del, del sistema de apartheid sudafricano en relación a, a la lucha bueno, a la deslegitimación del Estado de Israel. ¿no? O sea qué elementos geopolíticos, culturales, de intereses económicos, del imperialismo operan detrás de que realmente esté siendo muy complejo y muy difícil, incluso el discurso del boicot esté siendo como algo súper radicalizable, Eh, a la hora de poder combatir pues bueno con la normalización del estado de israel no entonces como una curiosidad y porque yo creo que hay gente de él casarea yo creo que les interesa interesará de dónde viene el concepto de boicot pues boicot era un era un recaudador de rentas irlandés eh, que gestionaba las rentas de una, de una gran finca de un terra a los diferentes campesinos que, que trabajaban la tierra ¿no? en un momento dado Eh, ese impuesto subió enormemente y muchos de los campesinos fueron desplazados y tuvieron que abandonar la tierra. Entonces la ciudad de Dublín se dedicó a boicotearle. O sea, el cartero no le entraba las cartas, no le alojaban en los hoteles, no le daban de beber en los bares, no le servían en los en los supermercados, o sea, fue como una campaña de alguna manera eh, involucrada involuntaria no politizada de, de hacer que ese tío fuese totalmente desplazado de la vida pública ¿no? y ese es el origen de la palabra boicot y entonces el ejemplo más referente que tenemos de la historia del boicot es el contexto sudafricano y en ese sentido voy a plantear una serie de hitos para que veamos cuál ha sido la evolución que es bastante y además es que es curioso porque el sistema de apartheid se sitúa en 1948 cuando el partido nacional sudafricano gana las elecciones 12 días después se fundó el Estado de Israel, y en nuestra... Yo no sé si a vosotros pasa, pero a mí sí que me ha pasado, es como esos dos momentos de fundación del Estado de Israel y el aparje sudafricano parece que pasan en contextos históricos totalmente diferentes, como que no convivían en el tiempo, pues ocurren a la vez, y en cambio hay una especie de consenso político, internacional y social de... Con construir declaraciones contra el sistema de apartheid que sí se aplican en relación a Sudáfrica pero que sin embargo con el Estado de Israel no se están aplicando ¿no? y evidentemente eso es bueno pues por intereses geopolíticos eh, y, y geoestratégicos. ¿no? En ese sentido unos hitos históricos del, del, del movimiento contra el apartheid en Sudáfrica bueno son lo que acabo de decir. ¿no? En 1948 eh, se construye el régimen sudafricano de apartheid Hay una posición de los movimientos panafricanos y de los movimientos de liberación nacional, pero la respuesta de Europa es bastante tibia de momento. Además, el Reino Unido tenía como bastantes intereses económicos en la región, era uno de los principales eh, exportadores, tenía muchos inversores, como por ejemplo el Banco Berkley. Entonces, bueno, había una comunidad de exiliadas sudafricanas en Londres que fundan este movimiento contra la apartheid, ¿no? Pero ya en el 61 eh, Sudáfrica fue expulsada de la Commonwealth, se creó un comité especial contra la apartheid, las la Naciones Unidas, bueno que las Naciones Unidas sabemos que muchas de sus resoluciones y declaraciones han servido de poco en el caso del estado sionista, también eh, pues crea una resolución contra la discriminación racial, se debaten sanciones económicas, embargo de armas... Y bueno, pues en el 64, con la pena de muerte a los 10 miembros del Consejo Nacional Sudafricano, entre los que se encuentran en Son Mandela, hay como una especie de agudización de esta lucha contra la apartheid. Y en este momento es cuando surgen, eh, bueno, miento, el movimiento anti-apartheid ya empieza a, a promover boicot al tabaco, eh, boicot, eh, ¿qué más? el eh, Boicot al tabaco y... Sí, al, al tabaco y a la fruta de origen sudafricano. Eh, en el, bueno en el 64 ya hay como se empieza a construir lo que es el boicot cultural y un montón de figuras de, de la cultura de, pues bueno, de del cine del teatro eh, Samuel Beckett, Marlon Brando, empiezan a plantear que no quieren que sus obras sean exhibidas ni impuestas en zonas segregadas racialmente y o se haya un movimiento internacional que está planteando lo que es lo que hoy conocemos como el boicot cultural. ¿no? Ya en los años 80 el gobierno de la apartheid empieza a hacer aguas, fruto también de todas estas reivindicaciones políticas y culturales eh, y empieza a tener a perder ya sus alianzas también en la, en la región. Esto ya se empieza a estructurar el movimiento antiapartheid de una forma más global, ya no solo se reduce a, pues, eh, a Inglaterra, empieza a, te, a organizarse a nivel europeo eh, y ya empieza también el movimiento por la liberación de eso Mandela. Eh, se aprueba una convención internacional contra la apartheid y ya eh, a partir del 85 eh, se, de, se decreta bueno los, la, los países productores de petróleo decretan un, un embargo a sudáfrica también es verdad que estamos bueno que también es verdad no porque eso también podría haber favorecido los intereses de, del pueblo palestino ¿no? pero estamos en un contexto de bueno de bueno capacidad de la izquierda de organizarse con referentes como la unión soviética venimos un pasa de movimientos de liberación nacional O sea, otro contexto no antes de la caída del mudo del muro las posibilidades de, de organizarse o tener eh, referentes eh, políticos revolucionarios que tuvieran apoyo internacional era mucho más fácil que después ¿no? entonces también había como una especie de bueno de caldo de cultivo que favorecía estas luchas pero que de alguna manera bueno, pudieron favorecer a, a palestina en, la, en el desarrollo de la olp pero no desde luego en el desplazamiento y el arrinconamiento del estado de Israel ¿no? entonces otras prácticas políticas empiezan a desarrollarse como que las les sacan de las eh, competiciones internacionales deportivas la, eh, el comité olímpico internacional no les permite participar eh, no permite participar a, a sudáfrica muchas empresas eh, empiezan a abandonar Sudáfrica Berkeley IBM etcétera ¿no? O sea, se produce un arrinconamiento económico y político de Sudáfrica, porque claro, el objetivo es ese, el objetivo es que se haga insostenible que, que exista ese régimen de apartheid, y eso también es lo que se tiene que conseguir con el Estado de Israel, que se haga insostenible la convivencia de ese Estado con las reivindicaciones del pueblo palestino, con la resistencia del pueblo palestino y con la presión internacional contra la normalización y la legitimación del Estado de Israel como tal. no Entonces, en ese sentido me parecía como interesante comparar, aparte de porque obviamente la, la lucha por el boicot y las prácticas de boicot tienen como referente lo que se dio en el contexto de Sudáfrica y ese referente hay que reconocerlo, pero también es interesante como ver cómo se cómo fueron dos procesos muy paralelos que tuvieron impactos súper diferentes en el desarrollo político de los países, ¿no? Y aparte también es ese concepto de de la construcción de la propia víctima, o sea, el, o sea, el pueblo palestino, yo creo que, o sea, en este, o sea, igual me meto en un jardín un poco complejo, pero eh, tras el holocausto se crea como un gran relato universal en torno a la, a, a la victimización del pueblo judío, evidentemente reconocible y necesario de, de, de mencionar y de destacar, ¿no? Pero sí que es verdad que ese concepto de víctima está como totalmente disposido de agencia, ¿no? Es como una víctima que recibe la violencia y que no hace nada para confrontar esa violencia, ¿no? Que es como un receptor pasivo del odio, de la violencia, de la guerra... Sin embargo, esa configuración, que tampoco igual no nos interesa, ¿no? Pero se puede ser víctima y resistir a la vez. Se puede ser víctima y defender tu tierra. Se puede ser víctima de una agresión extranjera y querer o de una agresión eh, colonial... ...y enfrentarse al colono, ¿no? O sea, es verdad que esa, esa identidad de víctima al pueblo palestino no se le ha reconocido, ¿no? Porque ha sido un, un pueblo que ha resistido, que se ha enfrentado, incluso se le ha pues se le ha ubicado dentro de, de esta retórica del terrorismo... ...dentro de esta retórica un poco de, de la violencia entre iguales, ¿no? Pues como este relato que se ha dado los medios de comunicación desde el 7 de octubre de que esto es una guerra... ...entre Israel y Hamas, no ...o que esto es un conflicto... ...el conflicto de árabe y palestino... ...o sea, de alguna manera igualar a los agentes... ...cuando no son igualables... ¿no? ...o sea, se le ha quitado ese derecho a ser víctima... ...prácticamente porque ha tenido esa capacidad de resistir... ...cuando en el caso del holocausto... ...pues también se la ha retirado... ...y además es que también se ha en contra... ...de la propia configuración del pueblo judío... ...porque se les ha quitado... La o sea, también esos ejercicios de resistencia y de confrontación al nazismo que tuvieron, ¿no? O sea, se les ha desposeído también de su capacidad de, de resistencia, pero bueno. Entonces, Peugeot ya ha contextualizado, pues, bueno, porque esto es un sistema de colonización por, por sustitución. Entonces, como os he dicho antes, o sea, la llamada al boicot, y esto sí que creo que es como súper importante que lo que lo interioricemos, o sea, yo creo que aparte de interiorizar que el boicot tiene que ser algo que, primero porque es una reivindicación del, del pueblo palestino, entonces como internacionalistas evidentemente tenemos que tomar las reivindicaciones de los pueblos en lucha y y, y y utilizarlas en nuestro propio discurso, no al final son ellos y ellas las que están organizando la forma eh, y están construyendo su relato de liberación, evidentemente tenemos que Eh, recogerlo y utilizarlo eh, en el ejercicio del internacionalismo y el boicot es un elemento estructural y en ese sentido el bds tiene claro que hay muchas formas de ejercer solidaridad con palestina el, el bds no es el, no es la única eh, o sea, no es la única organización que tiene la legitimidad o la referencialidad en relación a la, en, en relación a la, la solididad a ejercer solidaridad con el pueblo de palestina ¿no? hay muchas formas de ejercer esa, de esa solidaridad Pero desde luego, si el boicot, las desinversiones y las sanciones, sin señalar que no se puede normalizar el Estado de Israel y que no se le puede reconocer como un agente legítimo más en este tablero geopolítico, no sirve. Esa solidaridad no es útil. No es, no es una solidaridad que responda a los intereses del pueblo palestino. Entonces, para nosotros, nuestro criterio claro es que si no lleva la palabra boicot, pues bueno, pues súper, pero con nosotras no tiene que ver. O sea, no no es algo que nos interese, porque el objetivo es ese, es la desnormaliza, es no normalizar. Y ese es un concepto que creo que tenemos que llevarnos de aquí todos y todas. ¿Y de dónde nace este este concepto de normalización? ¿Cuándo se empieza a hablar de normalización? Pues en los acuerdos de Camp David, en los tratado el tratado de paz entre entre Egipto y el Estado sionista o la entidad sionista o el engendro sionista Eh, es cuando de alguna manera se normalizan las relaciones pues en base también ante este chantaje político eh, que establece el Estado de Israel y a partir de ese momento empieza bueno a darse diferentes procesos de normalización porque claro, la existencia del Estado de Israel Es un, es un constructo político y ficticio o sea, al final el estado de israel existe porque ha sido reconocida por diferentes eh, por diferentes gobiernos y además gobiernos que pertenecen a la órbita imperialista a la órbita del norte global es decir o sea porque hay países que no reconocen a, a la antisionista ¿no? hay países que tienen han roto todas las políticas han roto relaciones eh, diplomáticas de económicas con, con el estado con el estado sionista. Entonces, eh, en este momento es cuando se, se plantea que el concepto de normalización va a estructurar también el discurso, ¿no? Se tiene que luchar contra la normalización del Estado de Israel. Y entonces, la campaña BDS es la que de alguna manera eh, lidera esta, bueno, lo lideran otras muchas luchas de resistencia, pero a nivel internacional es como que el boicot, las inversiones y las sanciones es lo que se pide en el 2005, En un bueno en una en un comunicado que, que, que exponen como 173 organizaciones de la sociedad civil palestina eh, y agrupándose en el, en el comité nacional del boicot a nivel internacional donde se establecen un poco las, las reivindicaciones y las bases del movimiento bds entonces cuáles son esas reivindicaciones principales pues el fin de la ocupación de las tierras árabes y el desmantelamiento del muro El reconocimiento del derecho fundamental a la igualdad plena para todas las personas que viven en tierra palestina y que se respete y proteja y promueva el derecho de las personas palestinas refugiadas, es decir, el derecho al retorno. Claro, vosotros podéis pensar, claro, estas medidas parecen relativamente tibias. Evidentemente, eso es una campaña internacional de presión política hacia los estados, porque luego también ahí puede haber otros movimientos de solidaridad que reivindiquen la descolonización, el apoyo a la resistencia eh, y, por supuesto, entre sus Yo, yo, y en muchas de estas campañas de, de, de solidaridad con Palestina se denuncian las complicidades que tienen los diferentes estados con el Estado sionista de Israel por ese sentido lo que decíamos antes que el boicot y la denuncia de las complicidades sea como un elemento discursivo estructural en nuestras posiciones de solidaridad ¿no? entonces, ¿qué significan las siglas de BDS? pues, boicot, desinversiones y sanciones y en ese sentido, eh... Bueno, ¿qué quieren decir cada una? Pues bueno, pues ahora no me voy a meter porque lo que quiero ponernos son ejemplos de dentro de Euskal Herria sobre los difer diferentes ámbitos el boicot, las inversiones las sanciones a qué hacemos referencia, ¿no? Claro, cuando se habla de boicot, Eh, nos vienen muchas cosas a la cabeza en el marco del boicot a, a la relación bueno, de a la, a la, a lo consumo de productos o bien de origen israelí o de empresas que tengan relación o que inviertan o que tengan filiales en territorios ocupados no y podemos pensar en starbucks podemos pensar en mcDonald's podemos pensar en hp podemos pensar en Airbnb, podemos pensar en booking o sea nos viene un montón a la cabeza pero es verdad que dentro de las campañas de boicot lo que se pide es que se establezcan como objetivos estratégicos y cada bueno y eso según en cada país o en cada región se elige unos, es verdad que hay unas directrices por parte del BNC decir A esta peña contra esta peña saco pero luego también en cada región pues hay unos intereses concretos por ejemplo en Bilbao Eh, pues hará igual, no, no lo estamos haciendo como de forma súper intensa, pero hubo un momento en el que sí que hicimos una campaña bastante activa de boicot al Hotel Nix, o de la denuncia de la presencia de Capital Israelí, que además estaba muy unido contra todo el proceso de gentrificación y turistificación de nuestros barrios, entonces una, una campaña bastante cañera hacia el Hotel Nix. ¿no? Eso sea un ejemplo de cómo aterrizamos el boicot a nuestra situación local, a nuestras necesidades a nivel local ¿no? pero por ejemplo desde el BNF el Carrefour es uno de los objetivos estratégicos de boicot eh, ¿por qué? bueno por muchos motivos, pero de dos motivos principales han sido su participación y su apoyo, claro, a las fuerzas de defensa israelíes, dando un montón de comida y, además, promocionándolos en redes. O sea, no ha habido ningún tipo de vergüenza y ha habido un reconocimiento claro de que se apoya eh, el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en, en la franja de Gaza. Eh, y luego también por su relación con una empresa israelí que se llama Electra Group, Eh, y que se dedica un poco al sector inmobiliario, el desarrollo de infraestructuras, eh, o sea, hay una relación de Carrefour con esta, con esta empresa, ¿no? Y esta empresa, que luego lo menciono más adelante, hay una base de datos que desarrolló las Naciones Unidas, donde aparecen como 101 empresas eh, que tienen negocios o han establecido negocios en territorios ocupados palestinos, en esos territorios que no son reconocidos por, la, por, por el derecho internacional, ¿no? Entonces, en ese listado de empresas, por ejemplo, se encuentra Booking, se encuentra Airbnb. ¿Por qué? Porque están con, están eh, eh se dice? Están poniendo eh, en alquiler o, o están eh, promocionando eh, el uso de vivienda turística en territorios ocupados palestinos, ¿no? Entonces, claro, eh estas podemos hablar de boicot estratégico y boicot orgánico. El boicot estratégico haría referencia a pues cuáles son los cuáles son las eh, la dirección que por ejemplo el VNC plantea que se que, que se dirija ay perdón. Que yo no sé ir a Casle, entonces el ruido me, me, me distorsiona. Claro, o sea, estaría... Pellos, me he dado cuenta que es ruido blanco, ¿sabes? Sí, sí. O sea... Entonces a mí me, me, me pone nerviosa pero es normal estamos en una, en una cafetería o sea, el problema es mío no del resto entonces eso diferenciamos entre boicote estratégico y boicot orgánico boicote estratégico sería esos objetivos que marca el bc como por ejemplo hablamos de, de carrefour o eso o como lo ha comentado antes eh, con, los dal, con los dátiles que se producen en territorio palestino en Cisjordania. Ese sería otro elemento de boicot orgánico o por ejemplo en las universidades ahora en las acampadas se ha, se ha reclamado también que las universidades no bueno no compren o no tengan eh, contratos con, con hp porque hp está está esta empresa eh, está relacionada con el desarrollo de infraestructura tecnológica para o sea, a través de un sistema biométrico para en los checkpoint eh, de las zonas ocupadas. Eh, y luego también so, eh, aporta infraestructura tecnológica, o sea, está muy vinculada incluso al sistema de eh, al sistema de apartheid. Entonces también es una de las de los objetivos de boicote estratégico. Luego estarían otros de boicot orgánico, que sería este listado de empresas que se actualiza constantemente, ¿no? en la que estaría eh, Seguros AXA, Siemens, Samsung, eh, McDonald's, o sea, que serían como bueno, estas, estas entidades operan naturalmente en el Estado sionista de Israel y en territorios ocupados, entonces forman parte del boicot orgánico. Lo que pasa que es verdad, por ejemplo, nosotras no estamos haciendo una campaña salvaje contra Starbucks, así que lo señalamos, lo marcamos, pedimos a la peña, no consumas ahí, pero nuestras acciones de boicot, de difusión, pues el otro día, por ejemplo, se hizo una acción en el en el, en el, en el Carrefour de, de Erandio, Pues bueno y pues los compañeros y compañeras estuvieron ahí varios ratos tumbadas y un poco exponiendo a la gente que estaba allí consumiendo pues que, que era su que, que, pues bueno to loca la vinculación de, de Carrefour abona bueno, su convivencia con, con el genocidio y con los crímenes de guerra y con esa convivencia tan amable que tiene con las fuerzas de defensa israelíes y un poco para que la gente consumidora sepa eso es una campaña estratégica. ¿no? Eh, luego, en relación a, al boicot cultural, hay una campaña palestina para el boicot cultural y académico en Israel. ¿Esto qué quiere decir? Claro, se pone aparte del boicot eh, en los productos de consumo, en, en las relaciones que tenemos en la vida diaria con, con nuestro consumo, el boicot cultural también es estructural, porque eh, la cultura, es decir, todo el sistema de propaganda israelí, tiene, tiene el fundamento de normalizar y legitimar eh, todo el proceso de apartheid, el proceso de colonización. Claro, eso no solamente lo solamente la ha conseguido por sus relaciones estratégicas con las potencias del norte global, con sus relaciones estratégicas con Estados Unidos, eh, con buscar legitimidad y convertirse en un aliado clave en Asia Occidental, sino también lo ha conseguido por participar en Eurovisión, eh, por eh, ser la capital del colectivo LGBT, o sea, por de ahí viene también la idea de pinkwashing, de alguna manera este lavado de cara, vinculándose a ideas progresistas, a ideas un poco de, de bueno, de ciudad moderna, de, o sea, de país moderno, país adelantado, ha sido también una herramienta de propaganda política de alguna manera para blanquear ...todas sus políticas coloniales, ¿no? Entonces, eh, todas las campañas de boicol cultural... ...son también súper estratégicas porque de alguna manera... ...frenan eh, y señalan todos aquellos agentes, instituciones, eventos... ...músicos, músicas, escritores... ...que sirven como ese brazo eh, ideológico del sistema de apartheid israelí. Entonces, por eso es súper importante señalarlos. A veces cuesta justificarlo en nuestro, en nuestro entorno social... ...porque la gente dice... Coño, pero ¿por qué vais a boicotear a Noa? ¿O por qué vais a boicotear a Mayumaná? ¿O por qué vais en contra de los de los partidos contra el Maccabi? ¿No? Porque parecen como eh, objetivos eh, de boicot como muy líquidos, ¿no? O sea, como muy... Eh, o sea, que están muy poco relacionados con la violencia que se ejerce hacia el pueblo palestino, ¿no? Porque tú dices, sí, hombre, claro, HP contribuye en, en los checkpoints, o, o yo que sé, o Siemens, o, o, el, o, empre, o la relación, o la inversión, eh, o el comercio de armas, o sea, hay como relaciones que parece que están más explícitamente relacionadas con el ejercicio de la limpieza étnica, la colonización y la apartheid. Lo que pasa que toda la defensa del proyecto cultural sionista es gracias... A, a este tipo a normalizar este tipo de, de prácticas culturales pero claro eh, la campaña de boicot eh, cultural también tiene una serie de normas que establece que establece la PACBI, que tiene que ver con que evidentemente haya eh, sea, una, o sea ese evento esa institución cultural o ese artista eh, de alguna manera esté vinculado eh, al estado sionista o sea tenga financiación represente alguna institución pública y eh, sionista o, de, o, de, o del propio Estado de Israel. O sea, hay unas directrices de la campaña. O sea, no viene un israelí a, a soltar poemas a, a Galdácao y le vamos a ir a tirar piedras, ¿no? O sea, bueno... Eh, <risa> según <risa> Pac-Rin, no. <risa> según las directrices de pac no. Pero, bueno... Vale, entonces, por ejemplo, eh, ahora eh, bueno, esto son, ese es el cartel que va a salir, bueno, que ya estáse moviéndose en redes sociales y que mañana saldrá de la campaña de boicot a Eurovisión que compañeras y compañeros del colectivo LGBT y de, y de las asistencias sexuales están moviendo y en la que nosotras como veréis, participamos, ¿no? O sea, hay una campaña internacional eh, de boicot a Eurovisión, sobre todo liderada por la comunidad queer Palestina, Porque, claro, Eurovisión también ha sido una de las herramientas de blanqueamiento cultural e ideológico del Estado sionista de, de Israel, ¿no? Entonces, eh, claro, aquí es verdad que nos Euskal Herria no ha tenido como demasiado impacto, eh, porque igual no es no forma parte tanto de nuestra cultura cotidiana, o por lo menos igual no tanto de la cultura cotidiana de las personas cis hetero, pero igual para el colectivo LGTB, Sí que ha sido otra otra es otra es herramienta dentro de su, de su cultura popular, ¿no? Entonces sí ha sido como un, es un objetivo bastante claro de, de boicot. Eh, en el Estado español, en, en Europa, sí que ha habido campañas bastante cañeras respecto a, al boicot a Eurovisión. Es más, eh, hoy me enteraba que la mm, televisión pública eh, belga eh, ha boicoteado la retransmisión de de la semifinal de Eurovisión y ha puesto imágenes de, del genocidio palestino. O sea, realmente esto a bueno, y es que también la participación de y estoy ya como curiosidad, porque a mí se me pusieron un poco los pelos de punta, pero la primer, la canción que iban a llevar eh, la cantante israelí a Eurovisión se llamaba eh, Lluvia de octubre. O sea, haciendo referencia a pues a los eh, a los secuestrados, a las secuestradas. Ahora han cambiado el relato, porque Eurovisión les ha pegado un toque, pero quiere decir, o sea realmente Eurovisión es un blanqueamiento claro y es una normalización clara del estado sionista, ¿no? eh, entonces también es un objetivo de, de boicot que además ha sido estructural durante estos días. Luego la otra imagen es de cuando acudió el Japo el Jolón, que es un equipo de, de baloncesto eh, sionista, eh, que bueno, que creo que todos conocéis y, pues lo que ocurrió en, en Bilbo con su, con su presencia, Eh, y también pues es otro objetivo de boicot no y la campaña contra el pinkwashing es lo que refería ¿no? o sea en esta lucha contra la normalización todo este brazo ideológico y propagandístico del estado de israel es lo que precisamente más daño está haciendo porque yo no sé si en vuestro entorno igual en de entorno social con sensibilidad de izquierdas o gente organizada no es tan normal pero fuerte pero fuera o sea hay gente que se va de vacaciones ve el muro ¿Sabes? está en la viv está en jerusalén y convive eh, tranquilamente o sea así se ha normalizado y se ha naturalizado ese conflicto en dentro de esta narrativa de que esto es el conflicto árabe israelí como si fueran eh, dos entidades al mismo nivel no o sea se está como vaciando de este, de esta narrativa colonial el, eh, la, pues, la colonización postitución del pueblo palestino entonces por eso es tan importante todas estas eh, prácticas de blanqueamiento cultural señalarlas y y, y bueno y confrontarlas. ¿no? Eh, tenemos otra campaña de boicota mayumana y esto fue el... ¿Eso fue hace dos años? ¿O la, sí, era hace dos años. No, el verano pasado. Ah, verano pasado. Jo, es que se ha hecho muy largo este año. Sí. Vale, esto fue el año pasado en la Vuelta... Salaitzulia. Eh, el Tour de Francia. Vale, bueno, perdón. Eh, sí. <risa> Claro, así no encontraba yo el, el, el, el cartel, porque estaba buscando y chulia todo sí. el vale. mundo. Y esto fue un acto cuando se presentó el, el equipo israelí, el Premier Tech, eh, que se fue también como a a, bueno, a confrontar y, y a denunciar. ¿no? Porque eso también son, eh, bueno, deslegitimar de alguna manera la presencia también en eventos deportivos que normalizan el Estado sionista de Israel. Vale, en relación al boicot académico, por ejemplo, eh, ahora os voy a contar un par de ejemplos que han ocurrido durante los últimos meses, ¿no? Eh... Desde, bueno, esto es un proyecto de, o sea, que esto ya tiene miga sin entrar a la cuestión de, de la, del estado sionista de Israel. Eso tiene miga incluso en otros niveles, ¿no? Porque se se están creando, la OTAN a través de una, de un montón de startups, es decir, de pequeñas empresas privadas que está intentando gestionar en diferentes puntos de, de Europa, está está está queriendo impulsar 15 unas 16 cátedras de ciberseguridad. Y una de las cátedras eh, había elegido colocarla en, bueno se habían presentado a un concurso y la universidad del país Vasco era uno de los eh, lugares susceptibles una de las universidades susceptibles a alojar esa cátedra esa cátedra de ciberseguridad tenía un convenio con la universidad de Tel Aviv vale esa cátedra ha quedado suspendida temporalmente porque recientemente la upv ha sacado un comunicado Eh, diciendo pues bueno que no iba a continuar con esta cátedra eh, y ha sacado un manifiesto eh, planteando que bueno es un manifiesto dentro de los términos de, de, pues, de la universidad del país vasco en eh, ese contexto pues eh, o sea con un discurso más vinculado a los derechos humanos pero sí que creo que Que, bueno que es un avance en el sentido de que, de que muestran el compromiso al menos de no tener relaciones con instituciones o universidades israelíes que no muestren un rechazo a, a los crímenes de guerra que están ocurriendo en, en laza en la franja de gaza no es decir o sea hay bastantes éxitos que son pequeños igual un poco aislados de la campaña del boicot incluso cuando se han retirado algunas empresas o, o han han de alguna manera, evitado asumir algunos contratos con el Estado sionista, sí que muchas de ellas han podido decir o argumentar bueno, es que no teníamos tantos intereses económicos ahí, es que igual era algo que iba a pérdidas... O sea, justificarlo un poco más desde una perspectiva economicista, ¿no? Pero no nos interesa pues porque no nos viene bien. pues Por ejemplo, era una un brazo de Samsung que se llama Samsung Next o algo así, no me acuerdo el nombre, ha retirado todas sus sucursales de Tel Aviv y claro, sí que la argumentación ha sido un poco bueno, no, o sea Israel, es, es verdad que el Estado de Israel está en un contexto de, de crisis económica bastante bastante fuerte y era como que bueno, este contexto de crisis y tensiones, a nuestra empresa no le interesa eh, form, estar ahí o participar ahí por miedo y reso a las pérdidas, ¿no? Pero es que aunque le sirase el argumentario, nos da exactamente igual, o sea, no es que necesitemos que Samsung se posicione a favor del boicot, lo que queremos es que el Estado de Israel se vea arrinconado porque sea insostenible mantenerlo como en el caso de como lo parecía lo que ocurrió en, en, en Sudáfrica. ¿no? O sea que sea insostenible eh, que ese estado siga existiendo o siga, o siga creciendo. Entonces en este caso bueno, nos tenemos no tenemos que alegrar por esta, por esta noticia, pero es cierto que ha habido muchísimas relaciones eh, académicas entre la Universidad del País Vasco y la Universidad de Tel Aviv, u otras eh, instituciones académicas eh, israelíes. Y en el caso de las de Valle, o sea, una vez eh, finalizado que yo creo que idos como rápido, pero bueno, ya finalizado la cuestión del, del boicot comercial y el boicot cultural y académico, eh, vamos a hablar un poco de las desinversiones. O sea, que esto como su propio nombre indica quiere decir eh, presionar a las diferentes empresas, instituciones públicas y privadas de que no inviertan eh, capital o que no lleven filiales o sucursales o no acepten contratos con, con la antigua sionista. Eh, esto es bastante más complicado, sobre todo dentro de la lógica de cómo se mueve el capital financiero en el mundo eh, y además hay una larga trayectoria de casi 40 años de relaciones comerciales en el caso del gobierno vasco con el Estado sionista de Israel. Para esto, aquí pongo como un montón de datos, pero yo os recomiendo, que ya le conoceréis y la le habréis leído, a Oster Selayeta, que tiene un montón de información en Órdago y en El Salto sobre estas relaciones comerciales, y además están muy bien argumentadas, ¿no? Con, o sea, con bases de datos y la propia fuente de dónde saca esta información. Eh, y claro, es trágico. Es verdad que, claro, cuando pensamos, cuando nosotros deslegitimamos tado, tanto el Estado sionista y estamos eh, tan claramente convencidas de que es un sistema de colonización por sustitución que aplica la limpieza étnica y la apartheid que nos parece como totalmente aberrante la cantidad de, de millones, de miles de millones de relaciones comerciales que puede establecer el gobierno vasco, las empresas vascas con la entidad sionista pero claro, es que es una relación natural, comercial, entre dos estados que se consideran iguales, ¿no? O sea, el, Estado, el, el gobierno vasco, o sea, y la, una gran mayoría y una de las grandes empresas que tiene negocios en el, en, en, en, en el Estado sionista, es una empresa vinculada al, al PNV. Eh, entonces, claro, de alguna manera esa contradicción no, no existe, ¿no? O sea, no, no se vive el Estado sionista como un como un estado colonial, ¿no? Entonces, hay muchísimos ejemplos de, de relaciones comerciales, ¿no? Pero son como 66 empresas vascas la, que, la a la que exporta la entidad sionista. Y también cabe decir, que también eso explica mucho por qué Ursula von der Leyen, el 10 de octubre, se fue a decirle a Netanyahu, eh, estoy contigo hermano, eh, fue porque el primer socio comercial de la entidad sionista es eh, la Unión Europea. O sea, la primera, el, o sea, la Unión Europea y exporta Es el primer eh, importador del estado sionista de israel entonces esas relaciones comerciales que también están basadas mucho en la tecnología eh, y en la ciberseguridad y en este tipo de de, de, pues, de negocios eh, pues bueno son unas relaciones estratégicas más allá de todo el componente geopolítico ¿no? que de la propia región entonces qué más ejemplos tenemos eh, bueno muchísimas inversiones en el sector de, del transporte en inversiones en, o sea, y participación de empresas vascas en, en el sector del agua porque hay una hay una gran infraestructura de salinización empresas como CAF, evidentemente que luego vamos a hablar de CAF porque es otro de los objetivos estratégicos de la campaña de bds como yón como senet y eh, Eh, la participación de la consultoría LKS en estos proyectos de desalinización de agua o sea, son más de 300 millones de euros de relaciones comerciales en el 2023 con la entidad sionista es verdad que de esa mitad pertenecen a los contratos de CAF eh, en la construcción de y en el mantenimiento de este tren ligero que une las eh, los territorios ocupados y las colonias este Además, este porcentaje en el 2023 aumentó un 52%, o sea, hubo un 52% más de inversiones y relaciones comerciales con empresas vascas y el Estado de Israel. ¿Qué más? Claro, desde el 2020 se, se construye la estrategia de internacionalización del gobierno vasco y a partir de ese momento, pues como ocurriría con este acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Estado sionista de Israel, se considera a, esta, a la antigua sionista europea como un agente estratégico, un socio preferente en las relaciones comerciales. Y luego también está súper contrastada la relación de la cooperativa Mondragón con Irizar y Fagor en las relaciones también comerciales con el Estado sionista de Israel. Eh, hace tiempo, no sabría deciros cuántos años, pues cuatro o cinco años sí que hubo una campaña de presión del BDS contra la Federación de Cooperativas Agroalimentarias Vasca que hizo un viaje por los kibbutz brasileños eh, por territorios ocupados que fue liderada además por un por el fondo nacional judío que es una entidad ultrasionista no o sea, se hizo una campaña de presión para decir eh, a dónde estáis yendo estáis legitimando y, y normalizando la ocupación y la colonización no nos hicieron demasiado cosas vale luego otro ejemplo de bueno, de esta relación y esta convivencia con la entidad sionista es la relación que tiene con la propia Echancha, que en este caso hay mucha opacidad en estas relaciones pero, como se he dicho, Aosta Selayeta de hecho tiene en el último libro que tiene La Echancha que viene, ahí habla bastante de esas relaciones eh, de, la, de, la, de la Policía Autónoma Vasca con el, bueno, pues con, la, con empresas vinculadas a la inteligencia israelí, a las fuerzas de defensa israelíes, porque además toda esta peña ex Mossad es fuerzas israelíes, ex policía eh, sionista israelí, eh, luego tienen como empresas de ciberseguridad, empresas de seguridad, etc. ¿no? Eh, en este sentido, por ejemplo, tengo contratos con una empresa que se llama Microlink, que, sum que suministraba cámaras de vigilancia, micrófonos, todo el sistema de monitorización telefónica también está firmada con una empresa israelí, y luego el gobierno vasco y las diputaciones hicieron una visita eh, a la empresa Teknion, que está vinculada a los bulldozers que destruyen eh, hogares y, y territorios eh, palestinos. ¿no? Eh, también los servicios de la nube de la Archanza están diseñadas por una empresa eh, eh, de exalumnos de las fuerzas de defensa israelíes y luego, por supuesto, han sido entrenados y entrenadas por Guardian Defense Homeland Security Eh, que es una es una empresa que forma parte de exactos cargos de, del moza y luego también fue bastante conocido eh, como el ayuntamiento de Bilbao y la policía local eh, compraron portagranadas a otra a otro agente de a una empresa de otro ex agente del moza o sea que está como bastante contrastado y, y confirmado esa, esa relación y claro esto en sí como decía antes Son políticas de normalización pero claro en este caso hay que entender que toda esta tecnología está basada eh, bueno en la en, o sea, está aprobada y ha sido puesta en práctica en cuerpos de palestinos y, y palestinas o sea que toda esta tecnología de la que se está nutriendo la chacha la policía autónoma la policía local de bilbo y de y el gobierno vasco es fruto Eh, claramente el sistema apartheid, el sistema de colonización, porque es desde ahí donde han, donde han nutrido todas esas políticas de esas tecnologías de ciberseguridad, de control social, de represión, etc. ¿no? O sea, que están utilizando con nosotras lo que ya los cuerpos de Palestinas eh, han sufrido. ¿no? Y entonces, eh, dentro de esta campaña de desinversiones, eh, durante muchísimo tiempo lleva siendo un objetivo estratégico eh, la presión a la empresa de ferrocarriles eh, vasca CAF. En ese sentido, porque como ya sabéis, conecta colonias ilegales en territorio palestino, eh, que son estas, las que están en color gris, ¿vale?, eh, y entonces ha habido, bueno, pues eh, lo que se, bueno, pues eh, ha habido bastantes campañas de acción y además, sí que decíamos, eh, Peyo y yo, Joder, que en ese sentido es una campaña que ha nacido de que es verdad que también es un objetivo estratégico del bnc o sea que no es algo que haya nacido solo de, del boicot del movimiento bds de, de euskal herría eh, que ha habido pues en muchas en muchos países municipalidades de diferentes partes de europa incluso se han rotos as han eh, roto contratos con, con la empresa caf Evidentemente, eh, la empresa de ferrocarriles CAF forma parte de la identidad de la burguesía vasca, o sea, quiero decir, aquí va a ser como muy complejo conseguir cierto arrinconamiento o que esa presión eh, pues lleve al sitio al que queremos que, que llegue, eh, pero bueno, sí que creemos que es un éxito que dentro de todo el, eh, yo que sé, el discurso popular que se ha creado en torno a la solidaridad con Palestina, la mayoría de la gente tenga en su relato eh, presión a CAF, Eh, señalar a CAF, eh, boicot a CAF, romper contratos con CAF, ¿no? O sea, queremos que al menos que eso forme parte de nuestro discurso de con Palestina, pues sí que es un éxito, ¿no? O sea, que nadie sabe, ahora todo el mundo sabe de qué va CAF, y qué es CAF y con qué asociamos CAF. Hay gente que conoce CAF gracias al boicot, gracias a la campaña PDS, no tanto por sus trenes y sus... y lo que produce, ¿no? Entonces, luego aquí quería poner un ejemplo De, al hablar de sanciones, por ejemplo, esto es mentalidad un poco, eh, o sea, cuando hablamos de, o sea, dentro de esa mentalidad un poco burguesa de construir este relato de ocupación, está como súper claro en el discurso hegemónico que Rusia ha ocupado Ucrania, ¿no? Entonces, dentro de ese discurso hegemónico, cuáles son solamente las sanciones que ha puesto en práctica la Unión Europea hacia Rusia. Y bueno, pues tenemos restricciones de importación y exportación que casi suponen el 50% del producto interior bruto de Rusia. Tenemos sanción al transporte de mercancías rusas en territorio de la Unión Europea. Los bancos rusos no pueden emitir ni, ni obtener divisas. Se Hay inmovilizado los activos del Banco Central Nacional que estén almacenados en bancos o instituciones privadas o públicas eh europeas. Se han suspendido licencias a medios de comunicación, muchísimos. Ejemplo, Sputnik, Rusia Today. ¿Cuáles son las sanciones a Israel? Cero unidades de sanciones al país, o sea, al país, a, al Estado sionista. Y solamente la Unión Europea ha impuesto sanciones a colonos violentos en Cisjordania. Esa es la única sanción que la Unión Europea ha impuesto al Estado de Israel. O sea, si incluso utilizamos la propia retórica burguesa del concepto de ocupación, bla, bla, bla... O sea, ni siquiera se sostiene, ¿no?, dentro de esta, de esta lógica. Entonces, también, dentro de la propia campaña de, de BDS, también lo que se piden es que se impongan sanciones, porque, claro, las sanciones también ahogan económicamente. Y en tanto que no vamos a poder hacer desaparecer el Estado sionista de Israel de otras maneras, hay que arrinconarlo cultural, política y económicamente para que su existencia simplemente sea imposible, de alguna manera, ¿no? Entonces, dentro de estas sanciones ha habido bastantes resoluciones de la ONU que han sido incumplidas, como la que comentaba, la 242, de la retirada de los territorios ocupados del 67, pero hay muchas otras resoluciones, como que no me voy a poner a leer todas y cada una, eh, pero ha habido muchísimas. De todas maneras, ya entendemos que la ONU ya no es un agente legítimo que structure y ordene este orden mundial, no o sea, es como casi la retórica socialdemócrata de la organización del mundo que a nadie escuche, nadie hace caso, ¿no? pero bueno, eh, tiene cierta legitimidad a nivel internacional y sirve mencionarlo. En este sentido, ¿cómo está la solidaridad en el momento actual y cómo y qué puede qué elementos de análisis tenemos para analizar la coyuntura del Estado de Israel? Pues por supuesto, las condiciones geopolíticas, ¿no? que han fortalecido esta alianza de, del norte global o de occidente con el Estado sionista, ¿no? para garantizar esta esta para garantizar en el eje occidental la influencia eh de Europa y de Estados Unidos y de todo lo que es eh, el, el circuito otanista frente al auge de los BRICS o los ejes de Rusia y China, ¿no? o sea, y aquí ha habido un claro apoyo de Ursula von der Leyen, o sea, y además pasándose lo que es el derecho europeo eh, por donde ha querido, porque no tenía autoridad eh política para eh, mostrar fue un apoyo unilateral pero claro fue muy simbólico políticamente ¿no? y luego también esta relación constante de comercio de armas que sobre todo entre alemania luego el estado español también metido ahí o sea, en bueno, muchísimas otras otros países europeos ¿no? es verdad que pues bueno parece que el escenario geopolítico cambia aunque sea a nivel de narrativas porque pues ayer eh, biden sí que planteó que con la que con el ataque a rafa Eh, se podía plantear el, el, el cortar el suministro de, de armas a, al estado sionista, ¿no? Y luego también otra cosa que, que que llama la atención de lo que está ocurriendo en Gaza es que no es que existiera un orden mundial basado en reglas, sino que incluso las propias reglas del imperialismo esto también las ha superado de alguna manera, ¿no? O sea, ya es como se ha roto toda la norma del juego geopolítico, porque el nivel de violencia eh, que se está ejerciendo supera incluso eh, esta violencia hegemónica, no esta violencia eh, eh, consensuada que se ha creado dentro de la estructura imperialista. ¿no? O sea, incluso esto lo ha superado. Y esto sí que es otro cambio brutal de, de narrativa en relación a la violencia que ejercen la, las potencias geopolíticas, Eh, imperialistas o el bloque otanista ¿no? yo sí que creo que esto cambia mucho las reglas de juegos a partir de ahora o sea esto parece que está permitido está permitido ma, eh, asesinar a 40.000 personas eh, entre ellas eh, decenas de miles de niños ¿no? vale luego también hay una crisis política y económica en el seno del estado sionista que también eh, explica sus intereses en o sea, devastar y, y destruir para luego volver a reconstruir la región de, de Gaza Eh, y luego también eh, en relación al momento solidaridad esta necesidad de legitimar y normalizar el estado de Israel impone una necesidad de frenar eh, y reprimir todos los movimientos de solidaridad con Palestina y perseguir la herramienta política del boicot porque la herramienta política del boicot la las inversiones y las sanciones es la es una de las más útiles para para arrinconar y estrangular al Estado sionista de Israel. ¿no? Y en ese sentido, eh, hemos visto, sobre todo a partir del 7 de octubre, muchísimas acciones de deslegitimar, prohibir sacar la bandera palestina, en eh, el Estado francés se estaban prohibiendo las movilizaciones de solidaridad con Palestina, se ha medido una ciudad legalizada en Alemania, y luego esta tendencia, como dice un compañero nuestro, a la alemanización, de la relación con la solidaridad con Palestina. O sea, en Alemania, hasta un congreso de solidaridad con Palestina, que habían liderado judíos antisionistas, eh, así, bueno, así los judíos antisionistas han sido detenidos. O sea, quiero decir, no tiene ningún sentido. no Es la es simplemente para seguir manteniendo ese relato hegemónico eh, a favor de, del Estado sionista de Israel, se está persiguiendo todo tipo de solidaridad. ¿no? Entonces está viendo un retroceso en el consenso social, las políticas del boicot, ...y a esta limanización de, de Europa... ...porque claro, en, en muchos... Eh, ...y ya con esto acabo... ...o sea, la, o sea el movimiento BDS... ...no es eh, un movimiento revolucionario... ...punta de lanza de la asistencia palestina... ...es un movimiento que parte de la sociedad civil... ...y que reivindica algo tan claro... ...como que se arrincone a un Estado... ...que está ejerciendo una política de colonización... ...por desposesión... ...o sea, no estamos llamando a la peña a tomar las armas... quiere decir, y aún así... ...utilizar el concepto de boicot... ...se está convirtiendo... En, en un elemento de radicalización brutal de la solidaridad con Palestina, y eso es algo que sí que nos parece súper preocupante, ¿no? Porque parece que de alguna manera para generar mayor consenso social hay que retirar uno de los elementos estructurales del discurso de solidaridad con la sociedad con la, con el pueblo palestino, que además es una reivindicación del, del, del pueblo palestino. O sea, me parece que es una política súper eh colonial Eh, no utilizar los códigos políticos del pueblo palestino para defender al pueblo palestino. ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea cualquier persona que esté interesada en ejercer la solidaridad, hay mil maneras de hacerla, hay mil maneras de ejercerla, pero desde luego hay que acabar con la normalización del Estado de Israel. No se le puede considerar un, est un Estado legítimo que puede operar en igualdad de condiciones en el escenario geopolítico mundial. O sea, no tiene que existir. Eh, y entonces, en nuestro relato, también tenemos que promocionar su inexistente nada ¿no? de alguna manera con el boicot y las desinversiones y las sanciones. Y ya está. <risa> Olan BDZ-a bezala ez, ez dago olan, gaina sartzen esan publizitatea bitean ez, baina e... nik esango nuke ez ez, oza, azkenean hemen esaten dena da ez, ez kontsumitzeko edo ez erabiltzeko edo ez normalizatzeko enpresa atzu. baina zenpresa... enpresa, oza, Eso es lo que Jaime Osati nos ha M neustagerriko testuinguruan egia da gertu y diela enpresa txikiren, txikiak eta baia del rollo de isarcomia así de pues esa tener pues hori salat genocidea ez dakiz ez dakiz. Baia ora nesnuk e ni esango que no paezka publicidad daite den suo de la paredaturte. La marca de helados Ben Jerry's. Uh -huh. Oye, pues, de Agustia, que no se te guste? ¿Qué te ha producido? ¿Qué Pues no uh -huh. sé, pues... Pero claro, insignificativa. Uh -huh. Te puedes comer, o sea... Bueno, este, ya bueno, como algún problema que he tardado, me va aquí a de un poco fila, con respecto a de la ciposeguridad de hoy, luego de que se me va a ir echando ¿no? Bueno, pues de momento, cortamos relaciones, y lo que está aquí. No, no, Hombre, yo creo que algunas si sí quieren o, sea, pues, bueno, o sea que ha habido claro, que tampoco es que hayan hecho una declaración pública de no tenemos relaciones con el estadocionesista de israel porque claro yo entiendo que muchas yo qué sé, imagino empresas cooperativas de la red de economía solidaria pues igual entre sus eh, criterios políticos está pues no negociamos hombre tampoco si es una cooperativa de 17 personas en en Orozco ¿sabes? o sea no tenemos relaciones con la estadounidense de Israel pues bueno ni, ni quiere el estadounidense de Israel tener relaciones contigo ¿no? pero claro o sea como una empresa tocha que realmente tenga un compromiso claro de no tener relaciones pues yo creo que quitando el ejemplo de Ben Jerry's eh es que lo decía de cachondeo sí, o sea no parece pero... cachondeo ¿eh? pero que quiero decir que dices pues sí pues igual eh Pues no sé, pues sí que, lo... que ha salido del Estado de Israel pero luego explota, saca los currelas, unas currelas, ya quiero decir, no... que es de Argentina. Pero no sé, o sea, creo que en todos los ámbitos, grandes, es algo muy, no sé, Sí. sí. sí. sí. sí. sí. sí. es que entramos en el rue de la policía y aquí está una, poca gente orange quitó las las las inversiones de orange de teléfonos de israel en su momento sí pero Orange tiene una trayectoria de o sea, violencia laboral brutal en el estado claro. francés o sea quiere decir fíjalo, son, si, o sea, cualquier empresa que esté dentro de las reglas del sistema capitalista no por no operar en israel eres mejor ¿sabes? quiere decir O sea, es verdad que si tienes que leer yo entiendo que o sea las lógicas de consumo más allá de que no haya relaciones con el estado de israel tienen que ser pues lo evidentemente lo más coherentes posibles pues dentro de la economía social y solidaria etcétera o sea, quiere decir que, que, que va más allá pero bueno supongo que entre comprarte unas zapatillas de puma y comprarte unas zapatillas de yo que sé de, de otra marca pues las de puma no no o sea sí sí de Adidas. Me siento diciéndote, los sabe Adidas. Cascalidas, por ejemplo, retiró, o sea, porque iba a, o sea, pidieron a Adidas eh la equipación, o sea, patrocinar la equipación de, de la selección israelí y, y, pero retiró Adidas la y Puma la tomó, ¿no? ¿Cómo fue? No, pero no terminó de quitar, o sea, creo que antes ella... a De Adidas, la debió quitar, a entró Puma hace años y luego Puma sí que dio un paso así sí. que pareció un paso en falso porque se celebró con una victoria de la campaña de BDS, sí, luego... pero luego pareció que no, no quedó muy claro lo que sí. pasó. Pero eso no quiere decir que venga a comprar Adidas. Adidas. Vale, eh claro, o sea... O sea, esa pregunta súper es compleja y yo no sé si tengo como legitimidad para responderla pero es verdad que ha sido un debate que se ha tenido dentro del bds sobre todo a la hora de hablar de la, de la de las mujeres en el sobre todo lo que está pasando desde el 7 de octubre vale vale por una parte es cierto que en el discurso hegemónico se está todo el rato hablando de mujeres y niños mujeres y niños y claro ahí si nosotros sí que queremos que ese relato infantiliza a las mujeres la Pero por otra por otro lado, claro, en ese relato no se enfatiza cuál es el papel de las mujeres, ese relato claramente las infantiliza y las coloca pues eso, como menores de edad. Vale. Pero paralelamente sí que pensamos que en una limpieza étnica matar a mujeres y matar a niños tiene un objetivo claro, porque son el futuro de, de una sociedad y porque dentro de ese rol de reproductivo, las mujeres cumplen un papel fundamental en sostener, mantener y crear la vida. ¿Qué pasa? Que esto nos rompe un poco este discurso pues contra el trabajo reproductivo que tenemos desde la Europa Blanca, ¿no? O sea, que estamos como confrontando muchísimo con esas imposiciones del trabajo reproductivo y parece que dentro de las mujeres palestinas es algo que se reivindica y se reivindica en la, en el propio lema de existir es resistir. Quiere decir, mantener la vida ya es un acto de resistencia y hay muchas maneras de mantener la vida. Se mantiene la vida peleando y confrontando ...con la lucha armada y se mantiene la vida dando de comer y cuidando. Claro, eso no es patrimonio solo de las mujeres, que es lo que queremos decir. Es verdad que porque como está construido el sistema patriarcal, el trabajo reproductivo, sobre todo lo ejercen las mujeres. Pero claro, eso ha generado como muchas contradicciones dentro del movimiento feminista europeo, ¿no? Que parece que si hablamos de las mujeres en este contexto, estamos como reduciéndolas a vientres... Y cuidadoras Pero es que, claro, allí eso es un acto clarísimo de resistencia, que también hacen los hombres, como las mujeres también empuñan armas, como las mujeres también están en primera fila poniendo sus cuerpos contra las fuerzas de defensa israelíes, pero hay que como deconstruir ese relato, y yo siempre pongo, en ese sentido, pongo el ejemplo de, en Estados Unidos, cuando se estaba defendiendo el derecho al aborto, las feministas blancas estaban como, pues muy, con ese discurso, ¿no?, ¿Qué pasa? Que las feministas negras había unas políticas de control de la natalidad brutal sobre ellas para que no tuvieran hijos e hijas. Entonces, claro, las feministas negras decían, tronca, yo quiero tener hijos, porque el, el, el, el sistema patriarcal blanco y burgués me está impidiendo eh, ser madre ¿no? o crear una familia. Entonces, yo creo que está pasando un poco algo parecido, ¿no? O sea, no queremos reducir ni fetichizar eh, a las mujeres dentro de la, dentro del, del, la colonización en Palestina Eh, pero hay que como revisarse ese concepto de resistencia y el concepto de resistencia es muy amplio y muy complejo y resistir es dar de comer, dar a luz, cuidar, amamantar eh, y sostener una criatura porque eso es lo que hace que no esté ganando el Estado de sionista de Israel eh, porque se está manteniendo la vida en Palestina y eso sobre todo, pues por culpa del sistema patriarcal sobre todo lo mantienen las mujeres ¿no? pues es verdad que tener que hacer todo el resto, este no tal pie es pues súper cansado, porque parece cuando estás hablando de, joder, señalar por qué se están cargando a las mujeres, parece que estás reduciendo a las mujeres a vientres y no es verdad, claramente, o sea las mujeres resisten con la lucha armada, pero las mujeres también resisten teniendo hijos e hijas, o sea, lo que pasa es que claro, eso nos rompe un poco con nuestra mentalidad anti-trabajo reproductivo del, sabes, de Europa, no sé si sí, sobre la situación que la legislación os eso eh, también esta semana se ha organizado jornadas la en la de niño en y precisamente que era, al cabo de Aset era Asener ah, hostia, vale, vale sí, claro. al margen de toda entendida eh, sí, lo que puede haber de confección con empresas de armamentos y... sí, sí. claro, ahí por ejemplo el, el movimiento estudiantil que está acampado Eh, ayer eh, al rectorado y tal, le dijo que no era suficiente con lo, que, con lo que decía del Brindis al Sol de no rompemos relaciones con Israel y ya lo haremos por lo bajín y ya sacaemos que esperemos que no sino que les dijeron no no y romper relaciones con Sener romper relaciones con CAF y demás, porque de hecho el miércoles que la manifestación sale a las 7 desde la elíptica la manifestación del día de la NACVA eh, tiene una columna previa desde la Universidad de Ingeniería de San Mamés porque hay unas aulas financiadas por CAF también, las aulas de CAF y tal y cual. Entonces él le está pidiendo a la universidad también que deje de colaborar y recibir financiación de esta nueva universidad. Hola, a Caixo, a la edad que también es que arreglazco el Eta nire aldera sanon abelak egizua da zen daten zein da Egipto petetzen duen papelak, egin gara hor dago horrein dagoen paso humanitazio bat karra, nire sonatzen ditere egunean, hangain e, guztu mandarrakia eskutela prostituak, estatu golpe bat egot ez dituzten du guretzen zein duten papel hori, Pero bueno, de aquí, es porque no está toda la tan poca es a los niños. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Ninguno quiere responder! <risa> no, yo no puedo, no sé responder. <risa> yo tampoco, no, no sé responderte. Creo que sabemos lo mismo sobre el tema, los tres, <risa> Te da ojo, ¿quisitas un idiático a... mal? o sea, ni que, no sé responder así por aportar por si algún dato, pues eso sí que Egipto es un interlocutor más legítimo con Occidente que Siria, obviamente no ahora eh, en todo esto, que son como los vecinos más cercanos Jordania también es interlocutor legítimo, pero no es tan importante en el sentido de que por Egipto pasa el canal de Suez y demás y ahí sí, al principio sí hubo un rollo eh, ¿no? que, que se habló de que Estados Unidos ofreció a Egipto ...condonar el 45% de su deuda externa a cambio de eh, recibir a, a los eh, bogastres bueno, a los a los y, y las refugiadas palestinas o desplazadas eh, porque en un principio cuando muy cerca del 7 de octubre cuando fue empezó eh, todo lo gordo por así decir, Eh, eh, había un eslogan que se movía muchísimo que era el de corredor humanitario ya no sé si os acordáis, se pedía un corredor humanitario corredor y claro, eso era como bueno, tenemos que ver a ver qué que, que decidan quienes están ahí, qué es lo que van a hacer, pero claro, esa es la trampa corredor humanitario ya es el plan sionista, que salgan todos estos y, y así vaciamos esto, ¿no? entonces, eh, ahí salió en los medios y demás, eh, por ahí sabemos eh, de que de que el Blink en este ofreció a Egipto eso que condonarles el 45% de la deuda a cambio de acoger a, a la población desplazada palestina. Por tirar del dato. Eh su regaldera eh... es ut que eran zuten, baina. Eh buscatu da dituz chalobaia bat, baina chaloba. <risa> Ezkatuko ditzun txalobatu, kosegela bentsako, eta pedo bentsako, eskarek asko. Eta ditzun ez dago laia. Ezkatuko ditzun txaila bentsako, eskatuko egin du. Ezkatuko ditzun txalobatu, egin du, egin du, rekomentar bentsako, ezkasea jartzen -e gati, de pues, bai, altanakitza dintzun txalobatu, eta dago da xolo. que <truzok. truzok. truzok. truzok>. Esketatu izan ditu tirora ninoiz e, e, eta baserba da entzunketa, hasi que informazio goi amoreba duzu, bilatu, inolane edo beste lintu askontan abertu denako, eta horretra batzen ari da, jakin behizuen, eta gongo da entzurra izratian. Gogo lakituko ditut unbari zaak eta mobilizer zidua, baiatzerena magoztean arrastikos espiritan eliptik aprazean ditu da, unak baigura edako baiatzerena magozta, Etangero, bani, dutakue, eta gero, Zapatuan Iruñalde egituta dago manifestazioa, baina suerta daukao eta Rozeko federazio derietan autobusen tema da saludatasun teknikoak, así que betaratzera ogidatu trazaudete danok. Aunde koale bat ere bai, aproba dotopik, eh badaki zure elkargutza sarea erabitararean aldatzen dela hau, elkargutza sarea elkar bideialdi egitut da Torre dato zer Ama se llama la viajatzen 16 lagatzaldeko sitite den pues eh nos queda colectivo adelante bat, hiliakotaso da berataratzera, berenta esku erre batzu. Egunotan badakizu ere bai erauste fiskararen tabala zeuta da dela cholon, eh animatzen zituste go delauste fiskaile gitera, izan diete ke gara motza salea dietak politikoen, ondoste era die batzuei, informazioa bai berab dosue. Hola, Esta bueno pues eh orain jarraian nere salda, eh, ikotea hau da, barku. Elkako beste perbal libre jarraitzeko un informalean egonda bastantzekoan, botea gustuxua, begetala eta es vegetala. Egonda musikita ere bai, así que bueno, liku estaba meilla baita dugula, da asko laitduela ko, bari eskark asko, txalobatzen es, ba